Muy buenas noches Buenas noches Esta tarde una victoria, una victoria importante, ¿no? Diría yo, en el campo del Puebla c 1-3 Cuéntanos cómo había lo encuentro Bueno, más que importante yo creo que es ya resolutiva Yo creo que ya nos mantiene alejados de cualquier peligro Si es que teníamos alguno Y, y era una victoria que necesitábamos Porque fuera de casa últimamente pues no, no andábamos muy bien Bueno, eh, ha sido un partido trabado, bastante bastante uh, jugado, muy de poder, porque los, la, el espacio del terreno del juego no permitía otra cosa, pero cuando el equipo se ha sentado y el equipo contra él se ha cansado un poquito, pues la verdad es que teníamos más juego nosotros y hemos entrado muy bien. Os habéis avanzado con un penalti, minuto 41 Y ya después en el inicio de la segunda parte empataban ellos Pero Bermúdez y Carbó podían decidir el 1-3 final, ¿no? Sí, eh, en la segunda parte hemos sido muy superiores Y, y hemos entrado muy bien, bueno, por, por las dos bandas Y bueno, eh, creando su prioridad Es un equipo, el de ellos, que está un poco bajo mínimos también los chicos han pegado mucho pero no no les sale mucha cosa y y bueno nosotros pues ya hemos hecho lo que teníamos que hacer uh -huh. uh, comentabas tú un uh, resultado que hace que estéis ya fuera de todo peligro si había alguno ¿no? supongo que a uh, tranquilidad ¿no? ya a partir de ahora si sí, ¿no? siempre hemos tenido tranquilidad se ha podido trabajar bien pero bueno el equipo ahora ha encadenado otras dos victorias es importante pero que seguir eh, o mínimo con la ambición de poder quedar lo más arriba posible a uh -huh. uh, 48 puntos uh, en este caso estáis a un pu uh, tres puntos del quinto lugar uh, ya más del quinto lugar ya sería muy difícil no llegar Sí, no prácticamente el rubitín ha asegurado el cuarto lugar pero uh -huh. bueno nosotros tenemos que intentar pelear por el quinto uh -huh. la semana que viene un un enfrentamiento con el BIC, segundo clasificado, partido de esos, difícil, ¿no? Difícil, pero un partido que, sinceramente, me gustaría que nos tomásemos, como, pues como siempre, bueno, pues intentamos ser muy honestos y, y yendo por el partido, porque creo, sinceramente, que en la primera vuelta, pues no merecimos perder y... Y en ese sentido creo que vamos a tener que hacer un sobreefuerzo porque es un resultado que quiero sacar como sea. Uh -huh. Pues Edu, de verdad, muchas felicidades por la victoria y esperemos que el próximo domingo con el Vic se pueda sacar también el partido delante los tres puntos se queden en casa. Muy no, bien. Muchas gracias. Muchas gracias.